Cuentos de hadas españoles El valiente Dave Hace mucho, mucho tiempo, a un denso bosque Llegó una vieja bruja Estaba cansada, llevaba mucho tiempo viajando por el mundo En busca de un ladrón Un malvado ser que había robado sus tesoros <risa> He esperado mucho para poner mis manos sobre tus tesoros Y ahora que ya eres vieja y débil, por fin los tengo <risa> Si quieres recuperar tus tesoros, vieja bruja, ven a buscarlos más allá del gran río Oye, ladrón, no sabes nada de mi poder Te encontraré, lucharé contra ti y recuperaré todos mis tesoros Ahora que sabía dónde vivía el ladrón Fue allí y se instaló cerca del gran río Pero la bruja era vieja Y aunque tenía poderes mágicos No tenía fuerzas para luchar contra ese demonio Necesitaba ayuda A las afueras del bosque había un pequeño pueblo La bruja pensó en un plan para obtener ayuda ¡Vamos! Más rápido, vais muy despacio. No importa cuánto nos esforcemos, no podremos alcanzarte. Ven, ven, ven aquí, hijo. Tienes algo que hacer. Mientras intentaba alcanzar la bola mágica, Dave cayó por la colina y se despertó en la choza de la bruja. ¡Ah! ¿Quién eres tú? ¡Eres una bruja! Sí, soy una bruja. Soy demasiado fea y aterradora para ti. ¿Solo porque soy diferente? Sabía que ningún humano ayudaría a una vieja. Así que tuve que engañarte para que vinieras. Pero vete. Todavía tengo mi magia, ya me las arreglaré. Lo siento, no quería hacerte daño. Todos los humanos sois así. Pensáis que todas las brujas somos malas, como si nunca hubiera habido humanos malos. Vete de aquí. Lo siento, por favor, dime, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Estás seguro? Sí, pero tengo que pedirte algo. Mis padres estarán preocupados. ¿Puedes hacer algo de magia para que no se preocupen? Si lo haces, haré todo lo que me pidas. Muy bien. Entonces hechizaré tu aldea. Todo se detendrá allí hasta que termines tu tarea. Gracias. Muchacho, aquí tienes Toma Mmm, esto está delicioso ¿Qué es? Algo especial, comida de brujas Te traeré más Come todo lo que quieras Dave se lo comió todo Y después la bruja le dijo la tarea que se suponía que tenía que hacer El malvado ladrón Que vive más allá del gran río Ha robado mis preciosos tesoros Soy demasiado vieja para pelear con él Quiero que me los traigas, eso es lo que harás por mí Pero no tengo magia ni fuerza, solamente soy un niño Pediré a los buenos espíritus que te den fuerza y sabiduría Pero para eso tienes que complacerles ¿Cómo puedo complacerle, señora bruja? Debes ayunar hasta que los buenos espíritus vengan y puedan bendecirte. Acuéstate junto al fuego para que no pases frío. Pediré a todas las criaturas del bosque que vengan y que te hagan compañía mientras ayunas. Como tú digas, yo te ayudaré. Deb se acostó junto al fuego y todas las criaturas del bosque se turnaban para hacerle compañía. Así pasaron 20 días Una noche, mientras Dave dormía, escuchó unos débiles murmullos mientras los espíritus se reunían a su alrededor A la mañana siguiente, la bruja fue a verle con un plato de comida Has ayunado durante 20 días Un chico muy fuerte Debes tener mucho hambre Toma, coge esto Gracias ¿Los buenos espíritus han ido a verte Y te han bendecido? Oh, no Vinieron algunos espíritus Pero otros se mantuvieron alejados Me dijeron que no había ayunado lo suficiente En ese caso Tendrás que ayunar Un poco más. ¿Harás eso por mí, hijo? Te prometí que te ayudaría, así que... ¡Claro que lo haré! El joven muchacho yacía junto al fuego una vez más y todas las criaturas del bosque acudieron a él para hacerle compañía. De esta manera, pasaron diez días más. Y una noche... volvieron los buenos espíritus.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 te Prometí que te ayudaría Así que, claro que lo haré Pero esta vez, cuando Dave se acostó Los espíritus regresaron Estamos satisfechos con tu sentido del deber Te daremos nuestra bendición Ahora serás fuerte, sabio Y podrás hacerte más grande O más pequeño, según lo desees Dave y la bruja estaban muy contentos Y dieron las gracias a los espíritus Pero ya era hora de que Dave recuperara los tesoros de la bruja El ladrón cogió todo mi oro Y mi puente mágico Un puente que había creado usando todos mis poderes mágicos Un puente que puede permitirte cruzar un arroyo O hacerse grande como para ayudarte a cruzar un océano Un puente que puede alcanzar el cielo O llevarte bajo la tierra Vamos, tienes que traerlo de vuelta Los espíritus me han dado fuerza e inteligencia Estoy seguro de que podré traerlo de vuelta Úsalos y no te asustes Si confías en ellos, te harán caminar sobre el gran río Y así podrás cruzarlo Haré lo que me digas Entonces, David salió de la casa de la bruja Y se dirigió hacia el gran río El río fluía fuerte, poderoso y aterrador Dave tenía miedo de cruzarlo Pero había hecho una promesa a la bruja No podía echarse atrás Así que intentó volver a meterse en el agua una vez más Dave cruzó el río y llegó a la casa del ladrón. Se asomó por la ventana. Vio que la habitación estaba llena de sacos de oro. Y que el puente estaba en una esquina. A través de la ventana de la cocina, vio al cocinero preparando comida para el ladrón. Dave pensó un plan. Se hizo pequeño y entró a la cocina a través de la ventana y se escondió detrás de un frasco de pimientos rojos. Mm, ¡Esto está delicioso! Oh, ¡El maestro está aquí! Sí, el valiente Dave cargó con el ladrón y con toda su casa con el oro y el puente mágico. Y regresó a casa de la bruja. No solo he traído tus tesoros, sino también al ladrón, para que puedas castigarle de tal manera que se le quiten las ganas de robarle a nadie otra vez Solo queda una cosa que hacer Ahora, se quedará aquí para siempre, para que nunca más pueda hacer daño a alguien que sea viejo o débil Ese fue el final del ladrón. Pero la bruja estaba muy agradecida a Dave. Gracias a ti, ahora ya puedo volver a mi mundo. ¡Valiente Dave! ¡Me has ayudado muchísimo! Dime, ¿qué puedo hacer por ti? Pídeme cualquier cosa. Bueno, déjame volver a casa tal y como era antes. No quiero tener poderes, ni nada especial, ya que los humanos a veces los utilizamos para hacer el mal con ellos. Los espíritus te han bendecido con verdadera sabiduría, Dave. Muy bien. Te enviaré de regreso tal y como eras, pero como te has ganado tus poderes, estos volverán a ti el día que los necesites para ayudar a alguien. Estamos orgullosos de ti, valiente Dave Y así, Dave regresó a su casa Y la bruja regresó a la suya con sus tesoros Y su precioso puente Y fin